Adiós morenita, adiós, de tu cuerpo me voy solo Adiós morenita, adiós, de tu cuerpo me voy solo Pero ten piedad morena, nunca me olvides por otro No een morena, nunca me olvides por otro. Por eso los labios rojos, siento penas como nunca. Por eso los labios rojos, siento penas como nunca. Yo siento en el corazón, onda pena que me abruma. Yo siento en el corazón, onda pena que me abruma. Si ven un hombre llorando, no piensen que es un cobarde, si ven un hombre llorando, no piensen que es un cobarde, que hay penas que hacen llorar y nadie debe asombrarse, que hay penas que hacen llorar y nadie debe asombrarse.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 Oh,